Sistema bloqueado. Tus archivos han sido cifrados. Para recuperar el acceso, debes descifrar el código. O lo perderás todo para siempre. ¿Crees que puedes detenerme? Insensatos humanos. Soy CRY PT Lock, el ransomware indescifrable. ¿Tu sistema? Completamente bloqueado. ¿Tu única salida? Resuelve mi rompecabezas. O despídete de tus datos.